Alto Laguerre, vamos a escucharlos unos, unos minutos. Un poco más de información también de las implicancias que va a tener y conocer un poco más de esto también para poder transmitirle a los vecinos. Con respecto al, al aporte del Tesoro Nacional, ¿qué novedades hay? Eh, la última comunicación oficial que tuve fue el viernes, eh, Eh, del Ministerio del Interior eh, estaban solicitando mi celular que se iban a comunicar durante esta semana y que sería inminente, bueno, el, el aporte del ATN para el municipio. ¿Ese, ¿Ese dinero se va a utilizar? ¿Se habla de 50 millones de pesos? ¿Se va a utilizar eh, en qué? Lo que solicitamos, o sea, por nota que nos acompañó el gobernador, eh, es un ATN de, de 100 millones que tiene que ver con los desajustes ya, económicos del municipio para cubrir algunas cuestiones de cuentas, de proveedores, de deudas, y otras para invertir bueno dentro de lo que es la emergencia que está atravesando la ciudad en lo que hace infraestructura. Leandro, eh, ¿qué opinas del despliegue de seguridad que hay en la ciudad? Porque han cortado absolutamente casi toda la parte sur de Santa Rosa para este acto. ¿Sí? Mucho, por eso te digo, no conozco de los protocolos o de, del operativo, pero en el caso particular bueno nos convocaron también en el Ministerio de Seguridad para... Venir, bueno, acá vinimos en un, nos hicieron venir en un colectivo, o sea, la idea de, tenía que ver con, no sé qué protocolo de, de seguridad, me decían, de, de nación, o sea, la forma en que organizaban estos eventos, pero no no te sé decir porque no no es mi fuerte, no conozco... ¿Y tú decís entrar a la gente a este acto? No te sé decir porque estoy invitado, si se quiere, como ustedes, estoy viendo, recién llego y, me, y si me preguntás la, la envergadura, vi acá que hay bastante presencia, incluso también de gendarmería y eso, pero... No no tengo conocimiento, estoy de invitado, no no de organizador, no ¿Cómo conozco. Sea, no se puede cambiar tema. Sí, sí, ¿Cómo conoce. quedó la ciudad después de esta fuerte lluvia? Te diría que, bueno, nos agarró, para la situación que tiene la ciudad, nos agarró bastante bien parado con los canales de desagües pluviales en buenas condiciones, que se pudo limpiar sin problema durante septiembre, y eso hizo que la intensa lluvia caída el viernes y ayer, eh, a pesar de su intensidad, Eh, pudo escurrir rápido por esa cuestión, no encontraron obstrucciones. Cuando te cae agua así de golpe, eh, cuando tenés las mínimas obstrucciones, se complica y se dificulta y puedes llegar a tener zonas anegadas durante mucho tiempo. Sí, ahora estamos preocupados porque tener capacidad de reserva en la Laguna Don Tomás, ahora el cuenco está al límite, atrás del náutico incluso había una parte que estaba el agua arriba del asfalto, y ahora se empieza con las bombas arroceras a los otros cuencos mientras se va, Eh, de, vamos bajando el nivel de la laguna bombeando hacia el bajo de Giuliani, pero como tiene lenta capacidad es un centímetro diario y bueno, si tienen otros cuencos relativamente vacíos bombear a los otros cuencos para tener mayor capacidad de recepción y no tener sobresaltos el mayor inconveniente que tuvimos con esta fuerte precipitación tiene que ver, bueno a, a los vecinos que tienen conectados los desagües pluviales a las cloacas entonces cuando te llueve también de esa manera lo que hace es se empieza, en vez de trabajar por gravedad, trabaja por presión el sistema cloacal y algunos vecinos, bueno, le vuelve para atrás los líquidos cloacales generándoles problemas más que desagradables. ¿Cómo se va a detectar esas conexiones de la cloaca al desagüe sí, te doy un ejemplo. En el centro, por ejemplo, de la ciudad, me animo a decir que el 100% de las casas están conectadas a los desagües pluviales. Uh -huh. eh, porque si hicieron las casas, se fue cerrando y después llegaron las cloacas, antes tenías patio de tierra, cuando se sacó, la forma rápida que tenían para desagotar es vinculándola a las cloacas. Y esto tiene que ver también con el proyecto del plan director, eh, bueno para poder hacer las obras en forma definitiva y evitar bueno estas conexiones que terminan también complicando en los días de lluvia eh, los desagües locales Y la sugerencia que se le hacen también a algunos vecinos para evitar tener estos problemas que son más que desagradable a cualquiera que le pase eso, no va a pasar un día, un día bueno, es de poner esas trampas que se ponen en la conexión propia, que es para cuando tenés el retorno, la válvula para evitar el retorno, bueno, te evita esos eso es inconvenientes.